Mutantes de todos los lares copan el Olga v á s q u e z en la quinta edición del Festival Cultural Disidente Más Esperado. ¡Sí! ¡Vuelve Jaurea Mutante, b o l ú El próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre se mostró a calle 60 entre 10 y 11. ¡Lujuria! la p i t a los l a c e r e vamos a sanar. ¡Lujuria! ¡Lujuria! t e r o pensás perder? Info de Preventas en el Instagram del Arte de Ataque. Muy, Pero muy, pero muy, pero bien. muy bien. Hoy te voy a comentar dos cosas. La、sí. primera es que va a ser un búnker、eh, en cambio en, en proceso, sí, y también inicial. Es decir, un búnker que va a cambiar un poco su forma, Ajá. va a durar menos, sí, pero no por eso va a perder su esencia, su calidad. Segundo dato calidad. que te voy a tirar. Sí. Vamos a tener、eh, algunos imprevistos técnicos cada tanto.、Ajá. En caso de que Dios Radio quiera, puede no pasar. Pero no soy yo, quiero que no me mires mal porque no es que yo esté tocando el micrófono o algo. Podemos tener algún tipo de inconveniente. ¿Cómo que se nos t a Son las únicas dos novedades que tengo para contarte hoy.、Okay. ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Bien, perfecto.、Eh, empezamos con Bunker Palo y a la Bolsa, básicamente. Sí, sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero nos no, gusta、okay. para, para poder concentrar bien todo el bunker en, la... en una hora. Exactamente, en una hora de, de bunker concentrado. De, luego vamos a tener subido siempre el bloque entero de, de bunker, así que van a poder escuchar. En nuestro canal de YouTube、uh -huh. eh, y pensar en, bunker, en, dos, en dos boludos adentro de un búnker encerrados una hora sin poder salir durante esa hora hablando, <risa> tratando de no, de no hablar tan rápido y a la vez hablando rápido. Es que hoy nos apuramos,、eh, es como que n o t r a n q u i l o Hoy te voy a tener que ir domando. Es porque yo me vuelvo loco y empiezo a hablar a las chapas.、Eh, bueno, como siempre, recordamos que cualquier comentario, duda, sugerencia que nos van dejando,、eh, nos pueden dejar en,、eh, en nuestra página de Instagram, arroba búnker. Bunker、eh, separado、así、con puntas, ponen arroba bunker y les va a salir.、Eh, y también, bueno, pueden escucharnos、eh, ahí en la página. Van a encontrar los enlaces para YouTube、Exacto. y los enlaces también para Spotify, porque acá en Radionauta 106.3 tenemos todo subido a Spotify. Los programas que así que es, tres hacer opciones. De, entonces, para ingresar al bunker, opción vivo, como nos p o d é s estar escuchando ahora, opción Spotify, que estamos hace relativamente poco. Y opción, opción YouTube,、eh, donde estuvimos siempre, que lo puedes encontrar todo en nuestro Instagram.、Eh, como bien dijo Javier.、Eh, arroba Punker Punker. ¿Me con querés contar、puntos. de con qué vamos a arrancar? Que supongo que va a ser doble programa lo primero. Podemos hacer un repasito del programa de hoy. Vamos a tener doble programa、eh, que en esta ocasión、eh, vamos a hablar de películas de imitadores. s、eh, Eh, gente que quiere ser otra gente. Y no que quiere ser cualquiera, sino que quiere、Perdón. ser gente refamosa. No quiero ser el que divaga en el programa.、Sí. Y Me quiero perder. Y, y entiendo、claro. que hoy es un programa de tiempos.、Sí. Pero con esta música de fondo, cuando abrimos, siento que abrimos de calza medio ochentas、eh, y vinchita fluo. Y abrimos, o Me... sea, mientras hablamos, mientras hablamos estamos disfrazados así sí, para mí. Sí, con, con polainas blancas. Perdón que te interrumpa. <risa> con, con, polainas, con polainas así blancas y fucsia y. y、sí. Pero lo ves, decime sí, que lo ves. Sí, y aparte tendría que tener como. A Jaime、mujer. no, a Jaime lo respeto, lo, lo veo bien de traje, aparte, o sea, lo, lo la... veo de. A él lo veo de chaleco, de. Pero nosotros nos veo perdidos, o sea, la dignidad totalmente perdida, bailando y haciendo la apertura. <risa> Todos chivados a los dos minutos y pelo en el pe mucho pelo en el pecho. Listo, te prometo que fue la única que voy a tirar no, para allá. No, pero disgregame con todo el tiempo. Ahora sí volvemos. Para eso doble, vengo. Doble programa, entonces. Dos películas que、so、van a ser de imitadores. <risa> que ahora estoy viendo bailar con, con calza s fucsia. s Y por otro lado, ¿qué, qué trajo Franco en la, en la sección Franco trae cosas de música? Bueno, hoy trajimos. Hay a... que poner l e un nombre a tu sección. Trajimos a otra persona que no podemos traer. Traigo a otra persona que no podemos traer. Que es.、Eh Un inventor, vamos a dejar en un inventor, un ruso inventor,、eh, oh. una historia de música, ciencia, espionaje, hay mucho, hay mucho, hay、y、mucho. locura. Sí, vamos a hablar un poquito de, de Teremin, tanto el, el hombre, el、Ajá. genio, como el instrumento de, delante del genio. Bueno, perfecto, me encantó.、Eh, lo espero mucho con ansias. Así que, si te parece, eh, pasamos eh, con la columna a、eh, doble programa. Presentemos. ¡Uuuuh! Uy,、uh, esto va a ser todo mur...、Uh, Uy, esto va a ser t o d a s las c h a p a s Esto va a ser t o d a s las chapas. Tiene que cantar. Es mi columna. Doble <ríe> programa con <ríe> <por> Fabián. <Favier. ríe> Te quedó incomodísima. Agarra、eh, la parte baja. Es muy loco porque este, esta, esta canción siempre venía en los VHS de g a t i Video. g Y venía atrás como un yacito que te tiraba como una leyenda de, de que, bueno, no pirates, e no como,、sí. Y venía. Pa, pa, pa, bueno, tenía un yacito que. Dije, voy a sacarlo. Está bien, no sé si lo voy a hacer hoy, pero me sale muy bien el saxo ese. Tengo la melo clavadísima. Me、Listo. da vergüenza hacerlo tan en crudo porque hace mucho no practico. Para la que viene, la que viene. La te... que viene te puedo abrir con eso. Sí, sí, sí. Literalmente. e n、eh. que e s t a Sí, sí, sí. Quiero eso ya. Bueno. Doble programa, la columna de cine donde siempre hablamos de una peli、eh, argentina y una película yankee que comparten algo en común. Bien, ya directamente、eh, aclaramos que es yankee es, porque. Es que el día que yo siempre dije internacional, pero que el día que, que diga una que no sea yankee, lo que pasa es que los Hay yankees. Hay que aclararlo. Este, los y a n k e e tienen un nivel de producción descomunal que pensás.、Eh, hacen más pelis, eso es indiscutible. Sí, o, te, o tenés más a mano el ejemplo, el ejemplo de producción yankee.、Quizás. Exactamente. Y la columna de hoy Eh, es sobre imitadores. Está dedicada a mi amiga Florencia Brocci. Que... Ah, bueno, ya metemos. Sí, sí, ya vine con dedicatoria、okay. porque la vez pasada、eh, me junté a comer con ella a la noche y me dice: Che, Javo, tengo una dupla para que hagas.、Eh, Para q u e hagas en, en Bunker.、Eh, y me dice: Tenés que hacer、eh, El último Elvis con Mr. Lonely. Y yo sacado. Ah, pero pará, te hizo la columna. Armó la columna. Pero yo sacado, le tuve que mostrar que ya había anotado esa dupla en el celular.、Mirá. Y era como: Yo le podría haber dicho, la tengo anotado, pero no, quería que. Quería Los que amigos y que... las amigas por algo son,、sí, n ¿no? sí, por es, algo son. Espíritus afines cinematográficos con, con la compañera Brochi. Muy bueno. Así que, obviamente, ella siempre que habla de una película piensa, en la, piensa como en, en esta dupla. Así que de una de las dos películas, no es que habla del de、uh -huh. e padrino y piensa de. ¿eh? No, <ríe> no, no, no, no, no. Habla, habla de otra cosa. Conecta un algoritmo mental c o n s t e r e s a n t e Bueno, en el caso de hoy traje、eh, El último Elvis del año 2012, película argentina, y Mr. Lonely del año 2007, película yankee. Bueno, hoy、eh, una la tengo, la otra no. Hoy puedo marcar una. Una tenés que debe ser、eh, El último Elvis、sí. o Mr. Lonely. Sí, fui, bueno, arrancamos de, fui adolescente el y alquilé el último Elvis en. En una casa de DVDs. En DVDs, claro, venía con. con... Buena tapa de DVD tenía. Sí, sí, buena, sí, sí, buena, sí, sí. buena gráfica. Buena, una película que para mí quedó como. No, no sé cuánto. cuánto、eh, merecido. Boom, boom, rum, rum tuvo la película. ¿Cómo? Porque estaba. Boom, boom, rum, rum. Eso es un, Eso es un concepto de cine francés, que te t e n í s que poner. s te t e n í a que poner. Trujó hablaba mucho sobre el boom, boom, rum, rum. <risa> Clase 2 de, de la FACU de cine te tienen que. Te tienen, no, no tuvo tanta. Tal vez tanto, sí, tanta difusión, pero bueno, lo lindo del cine es que las películas quedan y. Es una peli fuerte. Es una película fuerte. Que no te, yo no me, no me esperaba cómo termina, nada. O sea, me, me, me iba tomando por sorpresa、sí. la peli, que yo, como que constantemente, quizás, no sé si te pasó, le apostaba a menos, no a menos, sino como por ser una producción medio nacional, ¿no?、Sí. Una cuestión así, la. De alguna manera la bajaba o tendía a, a pensarla más de, claro, de barrio. Pero ¿qué edad tenías vos cuando la viste? ¿2012 la viste cuando salió? O... Sí, sí, no, bueno, los, no, no tardó mucho en, en, en, en que salgan a alquilarse.、Claro. Pero sí, en 2014, p o n e、eh, r Bueno, eh, la verdad que es una película. Para que los que no vieron el último Elvis, cuenta la vida de un imitador de Elvis Presley.、Eh, Que, por ejemplo, podemos.、Eh, es, un, es un imitador muy,、eh, muy famoso、eh, que se llama John McTierney y es Platense. Sí. Para, para, sí, sí. O sea, es, es un imitador posta de Elvis que lo utilizaron dentro de la película para.、Eh, estoy tratando de buscar cómo se llama el personaje, porque lo tengo anotado como Elvis Presley, pero en realidad él tiene como. El, <risa> Lo tengo, tengo notado que es Carlos Gutiérrez. Claro. Sean McTierney hace de Carlos Gutiérrez un, un tipo que labura en una fábrica,、eh, tiene un trabajo industrial, pero bueno,、eh, por las noches、eh, él es imitador de Elvis, de día también. Es como su sueño、eh, es, com es representar completamente a Elvis. La diferencia, creo que entre lo que sucede en Mr. Lonely con lo que sucede en el último Elvis es que el personaje de Carlos en el último Elvis es Elvis. Él no quiere ser como、claro. Elvis. Él quiere ser literalmente Elvis.、Eh, Tal es así que está casado con una Priscila, con una, con una, una mujer llamada Priscila, como,、eh, interpretada por Griselda Siciliani,、eh, y tiene una hija、eh, a quien ha llamado Lisa m a r i e Pero también creo que la película, eh, lo, eh, donde nos pone, es en un momento donde ya esta, esta intención de, de Carlos de ser Elvis está perdiendo aceite por todos lados. s Sí, porque... hasta dónde es, es tierno o, o tiene su gracia? ¿Y es, hasta dónde es preocupante? Y Carlos, salí de ahí, por favor, sí, te yo, lo pedimos, toda yo, tu familia. Yo creo que lo que está bien es porque la película, aparte, nos va, nos va poniendo y nos va representando como, como un personaje, primero, inamovible, al cual no le entra una bala. De lo que es、eh, de realmente estar rodeado de, de, de un mundo diferente a la fama y al prestigio, pero queriendo sostenerlo y agarrándose de cada mínimo hecho que puede、eh, para, para sentirse Elvis.、Eh, la verdad, que es, él, por un momento que es como, che, vos tenés suerte, le dicen que, que bueno, que. que A ver, que hay algunos artistas que vuelven、eh, y que, bueno, que no pasan de moda. Y él dice: Yo inventé el rock and roll, nunca dejé de estar de moda. Es un tipo completamente pedante el sí, personaje, sí, de, sí, sí, el sí, personaje sí, de Carlos. Sí, sí. Y además, creo que la película aprovecha de una manera espectacular que John McTierney canta realmente como Elvis.、Eh, no actúa muy bien, ¿eh? No, hay que, digamos, no tiene la, el rango、sí, actoral más amplio no, del universo. Hay que aceptar que quizás、no No、fue revelación. Yo digo, no sé qué se le puede p e r e un tipo que ya hacía sus grandes shows de Elvis. Sí. Sé que le fue palanca también la peli. Y está bien, porque、sí. es increíble lo que sí, hace. Sí, sí, sí. Después, a nivel de actuación, me parece que está, está bien logrado. También en la cuestión de hombre cotidiano, por así decirlo. De persona medio. Padre de familia genérico. Sí, sí.、Eh, como que le, le quedó bien el personaje.、Eh, pero también hay algo de. De en esa locura de Carlos, como esa. Ese espacio que queda entendible de decir, bueno, y. ¿Querés ser Elvis? No querés ser Carlos. h a s t a t i e n es e n t i d o que quieras ser Elvis. Y además, hay algo que yo valoro mucho en la película, que es el, el hecho de que el personaje de Carlos no esté completamente vestido y, y, y, y, y digamos, modificado físicamente.、Hmm. Porque es más,、eh, tanto Mr. Lonely como como el último Elvis son películas donde aparece en un momento una reunión. En el último Elvis, él va a una reunión de un lugar de dos. Donde aparece el doble de Charlie, de Freddie Mercury, de John Lennon, que hay uno que es igual en la película. Y que bueno, que él eh, además eh, atraviesa eh, el hecho de que él, el personaje de Carlos está llegando a la edad que tenía Elvis cuando muere.、Claro. Entonces está,、eh, está por perder el punto de referencia de qué sucede en la vida de cada uno、eh, o en la vida que está tratando de reproducir a medida que se acerca a, a, medida que se acerca a la edad que tenía Elvis. Se e s t a baqueando sin referencia de Elvis. <ríe> Exactamente. Que no sabes que además e l v i s t u v o una vida súper recontratrágica.、Eh, eh, termina t e r muy i n a m pasado de medicaciones,、eh, la verdad, que con mucho, muchísimos o s m u c h problemas de salud,、eh, súper famoso, loco en Las Vegas, digamos, y muere en su mansión、eh, por. por Por una descompensación cardíaca.、Eh, y, y bueno, como decíamos,、eh, tiene, tiene algo que comparten、eh, de una manera muy bella las dos películas, que son escenas donde los personajes principales están reproduciendo su su, su arte de imitación en un geriátrico.、Oh. Eh, aparecen tanto en el último Elvis eh, eh, eh, como en Mr. Lonely. Eh, eh, en el caso del último Elvis, es que él está cantando en un geriátrico donde lo aplauden. Tiene algo de eso, de, de pareciera como que el. Geriátrico,、eh, las dos películas lo presentan como, como este lugar donde, donde cualquier cosa es famosa, como que ya no, no, no viene, sí, sí, no sí. viene la, la, la primera A al geriátrico, sino que te traen los imitadores. que Me resulta, la verdad, que me resultó precioso en las dos películas y aprovechan muy bien también a filmar、eh, con planos secuencias, a poder filmar que John McTierney canta de verdad, que, que, que toca de verdad. como Como Elvis, y, y una voz impresionante, y, y también me parece muy, muy lindas locaciones. t Ambas i é n películas me parece que generan muy bien el contraste de poner algo o o c m muy. Eh, eh, generan como un efecto de corrimiento, ¿viste?、Mm. Entre tener como un Elvis que no es tan Elvis,、U、utilizan mucho eso、eh, de, de, de generar eh, el, eh, algo del show, pero en un lugar como muy sucio, muy, o, o cumpleaños de 15, sí, ¿viste? Como, sí, sí, sí. sí, sí、eh, t a hay... como la, el nivel de espectacularidad que puede llegar es imitador, digo que. Bueno, sí, también puedes llegar a, a hacer shows más grandes o ponerle que en Las Vegas. Poner, digo, como, Ponele, sí, sí, sí. Pero la base es que estás imitando, digo, no, como algo de que no pasa de eso, de que. Es como la. ¿Cuánto、banda? te aplauden sí, sí. a vos? Digo, como, creo que constantemente remarca esa dualidad. De Carlos Elvis, Elvis Carlos,、eh, ¿Quién quiere ser? ¿No? Medio Spider-Man, el sí, asunto. Sí, sí, sí.、Eh, eh, me parece muy lindo eso de cuánto te aplauden a vos y cuánto aplauden al original.、Claro. q u Es e que como, como algo que, que es una batalla constante por apropiarte de algo que creó otro、uh -huh. eh, para vos. ¿Tenés el director、eh, de esa? Armando Bó. ¿A、ah, r m a n d o Bó? Es de, es de Armando b o sí, sí, sí. Creo que no lo, no lo llegué a decir. Mirá, Bó.、Eh, <ríe> muy bien, muy es, buen. Es uruguaya, de a i m e Lo. Jaime lo festeja. Sí, no lo hicieron nunca eso. Y por otro lado, tenemos.、Eh... Mr. Lonely, del año Está, 2007. Estoy en cero con esta película del 2007, dirigida por Harmony c o r i n e Harmony c o r i n e es un chabón que se volvió famoso por haber escrito、eh, Kids, que es una película de unos niños con HIV、oh, es, eh, es durísima. durísima. Hace Él, película, generalmente hace películas durísimas. Durísima. Luego se volvió muy famoso por, por hacer Spring Breakers, también una película que odié. Pero bueno, en el caso de Mr. Lonely, es una película que trata sobre.、Eh, Un imitador de Michael Jackson, interpretado por Diego Luna, que conoce a una imitadora de Marilyn Monroe no,、eh, en París,、eh, que, la que lo invita a.、Eh, Que lo invita a unirse a una A una especie de granja o de. O de sí, como una, una especie de comunidad, ahí no me、sí. salía,、eh, de imitadores.、Eh, Marilyn Monroe está interpretada por Samantha Morton, que la pueden haber visto en Minority Report,、eh, en sentencia previa esa con Tom Cruise, que ven、ahí、los、va. asesinatos. Es una, es una actriz que sufre siempre. ¿De qué año es la peli? 2007.、Ah, es, una, es una actriz que sufre、previa、siempre. Siempre sufre. Y luego ella está c a n t n d o Con un imitador de Charles Chaplin y tienen una hija que imita a <risa> Shirley Temple, y tienen a imitadores, de, imitadores del imitadores d e Papa, tienen a imitadores. Ah, pero satura、eh, satura el recurso sí, a la peli. de la Reina de Inglaterra, tiene imitadores de Sammy、Jimmy、Jr., i de Abraham Lincoln. Es como una. En realidad, acá aparece como una especie de mezcla de imitadores de todo, de, de, de todas las personas、eh, famosas、sí. eh, que se unen porque se comprenden. Esta n e necesidad de, de ser otras personas. Eh, entonces, eh, ellos quieren armar un teatro para hacer un show de, de imitadores, de, de, de todos los artes de los imitadores, y genera muy bien estos,、eh, estas especies de efectos de corrimiento, porque Char l e Chaplin es muy sádico, digamos, un tipo que siempre tenemos como el tipo más bueno del mundo, Char Chaplin, sí, sí, pero en la primera vez. e e s es sátiro, forro, es, es tremendo. Hay una imitadora. De Madonna, un imitador del Papa,、eh, y lo que tiene como película、eh, es que me parece que es una película que. O la amas o la, o la odias.、Eh, Mr. Lonely no tenés. Es, es q que una lo que de esas. Contando, la voy a ver, pero es, sí. Es, es una es de esas áspera, que. ¿no? Es una de esas. No, no, no. No te digo por áspera, sino porque tiene como un clima extraño. O entras completamente、mm. en lo que es la propuesta poética de la película. Tampoco es, es como una película que es difícil de seguir, pero sí tiene una subtrama paralela. A, a, a la vez que tenemos、eh, la comunidad de imitadores, es que d e la p e l i raritas, ¿no? de las que te gustan、sí, a vos,、eh, de, la, de raritas, las que raritas, me gustan、raritas. a mí raritas, que es un grupo de monjas que、eh, llevando alimento a una comunidad, una cae y reza, y cuando、eh, se cae de un avión, y cuando cae no muere. Entonces se genera un grupo de monjas que se tiran al vacío、eh, a través de la fe y, y bueno, y, y no mueren. Claro, es r e a l i s a No e s t a b a s contando、claro. la parte de que la peli es realista. Claro, v s Está estás bien, viendo.、Buenísimo. No, y además no te conté que el cura que lleva a todas las monjas es Werner Herzog. O oh, sea, oh,、okay. <risa> o sea okay. el director, el famoso ¿Qué? director alemán. Aparece Werner Herzog. Por eso yo Amor、digo. de mi vida, pero ¿qué hace, ¿qué hace es, ahí? Es una película muy, muy extraña. e extraña Que esa otra parte de las de las monjas, yo buscando, investigando un poco,、eh Que dice que las monjas aman y están completamente enamoradas de alguien que no conocieron, así como los imitadores están enamorados de、eh, gente、ah, que no conocieron y que dan toda, organizan toda la vida de ellas uh, uh, alrededor de esta deidad.、Eh, ok, como que se une. En esta peli se une más como el sentido más filosófico y no tan. Sí, pero bueno, pero. m a t e r i a l de la pero, vida. Sí, y creo que también.、Eh, Acá es donde aparece como la parte que decís: bueno, o entras o no entras.、Bien. Yo te digo, yo la vi nuevamente el otro día y hay un plano. Acá no te me caes de risa, pero hay un plano de una monja que acá no se entiende por qué, pero cae con una bicicleta, tipo de. de, de ¿Cómo se llaman? Las bicicletas chiquititas. De, sí, s、sí, las de bikes. bikers. Sí, sí, las, de, bikes. De, las bikes. Bueno, es una monja que está cayendo con una bike. O sea, hasta las monjas vamos. Ahora, ¿por qué tiene una, una puta bike、eh, mientras cae de la chica? Como rompen todo a veces, bueno, ¿eh? una de más siempre. Pero,、uh, Pero pone una canción. Pero el plano de la monja cayendo con la b a i n e y la música que suena y ella en caída libre y cómo está filmado, porque Corín buscó posta un grupo de monjas paracaidistas para la, para la película. Es un montón o sea, de data. Es un montón de data. Pero el plano de ella caminando、eh, lloraba. No, no llegué a llorar, pero tenía los ojos、me、llenos de lágrimas. Que... No, podía, no podía, boludo. Y、el、digo, con... es una monja cayendo con una bicicleta. ¿Por qué voy a llorar? El,、no、con... entiendo. el contraste de recursos me gusta que la de Elvis es un tipo que imita a Elvis, la、Posta. otra es todo guaso,、no. todos imitando a todos, monjas cayendo no, de v o n o o l v í d a t e Pero sí creo que tiene. Pero como... su... es la misma idea. Eso es muy loco para que poder ver comparaciones de cómo contar lo mismo de alguna manera. Sí, y, y creo que también. También en, en Mr. Lonely hay algo que, hay algo, hay algo que dice el personaje de, que imita a Michael Jackson. Que, que, que dice que,、eh, él lo que dice es: Yo no sé si sabes lo que es、eh, querer ser otra persona y no verte como vos, odiarte completamente tu cara y, y querer pasar completamente desapercibido, pero como una manera de poder sobrevivir dentro del mundo.、Eh, y él dice que siempre que nunca se, se siente cómodo con cómo es, creo que. Y, y, Explora mucho esta, este no lugar en el mundo, digamos.、Eh, y, y además,、eh, él, eh, luego, como había adelantado, tiene la escena en el geriátrico donde dice: Bueno, yo, es como yo, yo puedo ser famoso, todos pueden ser famosos. No mueran, le dice a los viejos: No mueran, no mueran. Les empieza a cantar: No mueran, no mueran a los viejos. En una escena bizarrísima que yo no me podía parar de reír, aparte cuando la vi. Pero empieza a cantar como Michael Jackson: No mueran, no mueran, sí, no sí, mueran. Encima, un, un temperamento muy Michael. Que le está todo bien, nada sí, está pasando. Exactamente, exactamente. Y creo que, que maneja muy bien、eh, todo el.、Eh, to, to, toda la película maneja muy bien algo de, de, este, de este efecto de poner algo donde no va. Sí, ¿Cómo creaste la película? No sé. Tengo, meto un Chaplin con un Michael Jackson, con un、sí, sí, Marilyn collage, Monroe, ese con, con ese collage y que, y que genera como, un, como algo de tratar de reproducir algo, pero no reproducirlo plenamente. Me parece que es algo、eh, piola para pensar, cuando hablamos, como u a n d h a a b b l á s cuando o o m c hablábamos de las biopics, de, de esa intención de yo al tratar de explorar algo, voy a buscar que sea、eh, que sea completamente fiel e idéntico. Y acá, en realidad, es apostar a que es algo que se quiere parecer, nunca va a llegar, y utilizar a su favor los efectos de eso que no llega. Que nunca, sí, sí, sí, sí, digamos, de, de, de poder utilizar el imitador como eso que quiere ser, pero no llega.、Eh, la verdad, a mí me.、Eh, en esta, la diferencia que. Los personajes aceptan,、eh, a diferencia del de, de... último, creo que dije diferencia 50.000 veces. ¿A hoy, diferencia? A diferencia. De la diferencia.、Eh, de la diferencia. Eh, a diferencia del último Elvis, aceptan que no son. Digamos, ellos reconocen. Digamos, che, ¿cuándo, ¿desde cuándo quisiste ser como Marilyn? ¿Desde cuándo querés ser como Michael? Y, y, y se apropian de ese lugar. En el caso del último Elvis, es un personaje que. Bajo ningún aspecto, él es Elvis. O sea, y, y, y además la película intenta todo el tiempo decir: Este no es Elvis, y el personaje de él es: Yo soy Elvis. No me traten como una persona distinta a Elvis.、Eh, pero, pero la verdad, que. Eh, me p a r e c e una dupla de películas que manejan muy bien、eh, esta cuestión.、Bueno. Y poniendo、nuestra. a los imitadores perdón, por delante, que en general a veces pueden estar en una película medio en parodia o de manera irónica.、Sí. Es, digamos, el, el rol del, imi del imitador. Es complicado muchas veces, como a nivel artístico. Sí, porque bueno, creo que es algo de lo que. de, de esta cosa que vos、eh, decías de. bueno, de que. de que de, se busca la fama, la originalidad, digamos, el. el. el. el, el, el Ay, no me sale la palabra. El elogio de la originalidad、uh -huh. también. Y no algo de, de, de, de bueno, de buscar darle esta forma a la, a la imitación. O, o, de, o el prestigio de la imitación. Acá creo que tuvimos medio en los 90. Yo pienso algo así, medio video match. Que teníamos sí, como el que no, es. igual e m p e z Películas eh, previas, eh, tanto viejas, no sé, de los 80 como de los 90. Pero poniendo、eh, imitadores de, por ejemplo, algún cantante o algo random para hacer chistes o hacer, no claro. sé. Claro. Se me viene. Siempre, siempre para reírse de ellos. Un argentino en Nueva York tiene ese、claro. recurso. Meten tres o cuatro dobles de. No sé, creo que uno es.、Eh, bueno, Woody Allen, me parece. hacen claro que, como que Franchella se cruza Woody Allen. Mira que estamos hablando, ¿no? Pero digo, como que ese rol tenían siempre. Como, o tuvieron o tienen sí, en general. ¿Y, y sabes q u e Hay algo que. Que、eh, creo que en estas películas、eh, es el costado dra dramático del imitador. O, o, lo, o el costado dramático sensible, te diría, de la imitación. Sí, o real. No, sí, o, y real, o sea, además. El, pero, el más cercano, el más real. Pero correr al imitador del lugar de lo veo para cagarme de risa, nada más.、Eh, sino Eso, que, como cierto en... bufón, no l i m i t a d o Como、sí. que le ha quedado un, un lugar medio、eh, raro. Ya digo, incómodo, ¿no? Ni, ni justificado, ni, incómodo. Como que no. En muchos casos no se terminó.、Claro. de afianzar, bueno, como el rol, digamos. Exactamente.、Eh, o cómo utilizarlo. Exactamente. Así que ya saben, eh, tenemos eh, el último Elvis del 2012, dirigida por Armando Bo Y Mr. Lonely del 2007, dirigida por Harmony c o r i n e Cualquier cosa.、Eh, conseguir estas películas puede estar un poco complicado. Así que cualquier cosa nos escriben. Por、eh, Instagram,、eh, para, ¿no? Por Instagram. El otro día estuvimos pasando unos, ahí, unas pelis, una, unos discos medio piratines. Medios medio piratines. o Pero medio, bueno, Pero, bien, pero hay, hay, que hay que desarrollar el sistema bunker para, para, para poder ver, porque lo importante, como siempre, es que vean las pelis. Totalmente. Así que bueno, pasamos、eh, a unas cortinillas y,、vale. y vamos a escuchar la historia de Leon Termini. Ahí vamos. Ese temor a que pueda suceder algo es la razón que trae aquí a la gente. 私たちは、私たちの人生を守るために、私たちは、私たちの人生を守るために、私たちの人 t を守るために、私たちの人生を守るために、私た a の人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たち Ferias, muestras, talleres, paneles, perfos, intervenciones, r e c i callejero, party y Glenda. Y mucho más. Vuelve el goce colectivo a Lola r v á s q u e z ¿Te lo vas a perder? Hemos democratizado la industria del búnker en una medida que no existía antes. Es Franco. Uy, la banda otra vez. e s a t va a hablar.、Okay. De música y melodías. Me acomodo. Canciones y armonías. l a r g í s i m a tureta. Sabe mucho, investiga. Es el c a p o d e Ay, pensaste que era el corte. Franco, ¿cómo Ay, me comí el corte? Vos sabías que, que esto lo voy a contar porque es para reírnos, total. En YouTube hay mucha gente que no sigue escuchando el video porque hacemos esto en la presentación. Oh, me cagaste la vida. Para la gente que siguió escuchando después de las presentaciones horribles que tenemos, muchas gracias. a h í estamos. Papas, dale una oportunidad. Estamos en bueno, el Gran Bunker. Que... Está bien, no canto más. Eh, eh, franquito. ¿Cómo, ¿Cómo anda Javier tanto Bien, tiempo? Todavía? ¿Qué todavía? trajiste hoy? Qué, qué, qué loco el programa de una hora. ¿eh? Este búnker este... nuevo me, me encanta. Es como me un, encanta, saque, es como un saque. saque. La mateína me, me vuelve loco.、Eh, bueno, para la historia de hoy,、eh, otra vez, así como me pasó con Niccolo Paganini el, en el bloque anterior, este, broc, este bloque medio traje un artista. Sí.、Eh, ¿Se llama así? Bueno, listo. Otra vez y traje unos discos como traigo discos y un artista en general c u a n d o traiga un artista. Y en general traje cosas. Claro. <risa> la, la mochila de Franco, l Lo que、poner. me pasó hoy, bah, no hoy, sino con este caso que traje hoy, es que tuve que ya traducir textos rusos,、oh, archivos、musicito. de la KGB, literalmente <risa> todo lo que estoy diciendo. La、pusiste toda. Y、papá. se complicó. Entonces me van a tener que bancar、eh, que lean algún que otro nombre, algún que otra fechita.、Ajá. Pero es para generar una historia que se tiene que armar medio como un rompecabezas. Porque es una historia que transcurre mitad en Rusia, mitad en Estados Unidos.、Sí. Y ya sabemos que son justo dos países medio en. En lucha siempre constante. Por los ya, comunistas. Claro, hoy、Malditos、en día quizás no, no lo vivimos tanto, pero sí en, en toda la época vamos a hablar, que es、eh, post-revolución、eh, rusa y Segunda Guerra Mundial.、Eh, vamos a hablar de l e o n t h e r e m i n t h e r e m i n me encanta cómo lo dijiste. Bautizado, Muy bien esa h. Bautizado como Lev Sergueyevich Termen. Ah. Nacido un 27 de agosto de 1896 y fallecido un 3 de noviembre de 1993. ¿Qué? ¿Se murió en el 93? 1993.、Eh, como dije antes, Leon Theremin mezcla música, ciencia y ya hablaremos de espionaje. Dale, de una. l e o n t h e r e m i n nace en San Petersburgo,、eh, entonces Imperio Ruso todavía, es decir, gobernaba el z a r Claro. En el 27 de agosto de 1896, en el seno de una familia noble. ¿Para qué vive? ¿97 años? Exactamente, de... vivió 97 años. Su padre, Sergei Emilevich. Termen, Un conocido abogado de la época y su madre, Yev, Yevgenia Antonovna. Acá no te puedo ayudar. Yevgenia.、Antonovna. Acá no te puedo ayudar con el r u s Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo el apellido Antonovna.、Sí. Él fue el primogénito de, de la familia. Dato no menor,、eh, su padre. Era aficionado a la música, no era músico, pero、sí. era aficionado. Como están los padres en la historia de los、sí. músicos, porque sí, con Paganini sí, era sí. lo mismo, ¿eh? Y hay algo ahí.、Eh, ya desde joven, desde joven、eh, Termen se interesa por la música desde chico y estudia violonchelo, es decir.、Tranqui. Hay un inicio ya de la música con el violonchelo desde joven y también. Tiene su costado científico con la electricidad. O sea, a él le agarra como una cierta fijación por la investigación de la electricidad desde joven. ¿eh? ¿Cómo se nota que no había internet ni, ni sí, televisión? Sí, porque digo, ahora es un pelotudo que toca la criolla y mete el dedo en el enchufe no, y no, este chabón、increíble. inventó un instrumento nuevo. No, no, increíble. Él、eh, muestra muy, muy desde joven las dos especialidades, tanto de la música como la ciencia, pero obviamente también lo más raro era su costado científico, porque、claro. estamos hablando de mil. 8, 99, 1900, su costado、sí. científico,、eh, ya empezando con 6, 7 años, empezando a experimentar con electricidad. Entonces empieza a ser como algo sorpresivo para la familia. Monta un laboratorio físico y un observatorio en su casa, esto ya más de niño, <risa> pero ya, o sea, todavía no adolescente. Y en, cuarto, en un cuarto curso de, de secundaria llegó a mostrar una resonancia tipo Tesla, es decir, hizo un circuito. Que replicaba uno de los circuitos que armó Tesla. O sea, para、misma. empezar a poner un poco contexto sin nombres. Es decir, es como que hoy en día esté metido con 10 años en inteligencia artificial. ¿no? Claro,、Ahora、es como que te agarre como, una compu de los 90 a ver, y todavía, te debía andar. Para poner en contexto, no había inventado nada. Pero ya estaba metido en cosas raras. Sí. No, la, ser、eh, ¿No podía ser normal. ¿Podría i jugar de, a la pelota? La frase de la familia era: Este está metido en cosas raras, <risa> se encierra en la pieza <risa> en y、ruso. conecta cosas. Sí, en ruso. <risa> La secundaria、no、sé. la termina con una medalla de plata en 1914. Vayamos poniendo fechas. 1914 termina la secundaria. Bien. Estudia en el Conservatorio de Música de San Petersburgo, es decir, todavía no se va de San Petersburgo, donde se gradúa en 1916 en violonchelo. Bien. Entonces, ya tenemos un tipo que sigue tocando muy bien、eh, el violonchelo, es decir, sabe de música. Luego lo hace en la Facultad de Matemática y Física de la Universidad de San Petersburgo en 1917. Bien. Plena Revolución Rusa. Ahí es donde inicia, digamos, n o durante sus estudios.、Eh, recibe clases de física y, del segundo año de la universidad, en 1 9 1 6 es reclutado del ejército. Claro. Es decir, él. Antes de la revolución, que había iniciado los estudios, ya es llamado al ejército y tiene que dejar. Por eso es que vuelve en 1 9 1 7 Inventa un rayo asesino. Totalmente.、Pero、es capaz Es reclutado en el ejército y enviado a un entrenamiento acelerado en la escuela de ingeniería de Nikolayev. Y, en, y luego en cursos electrotécnicos para oficiales. ¿Por qué comento todo esto? No porque nos importe lo técnico, sino para entender que ya él ya ha graduado a nivel musical,、sí. es decir, ya, ya como es esa, esa capa cubierta, por así decirlo. Y ahora lo citan para el ejército a profundizar también todo lo que él ya venía investigando en la universidad y que posterior, posteriormente iba a seguir、eh, estudiando en la universidad, pero、sí. ya a un, a un nivel de ejército. Es decir, ya se mete con cosas raras. Sí, este no inventó una. Este no es un Oppenheimer porque le gustaba el violonchelo. ¿no? Es decir, <risa> todavía、eh, estamos hablando de 2017, era otra época, pero ya estaba con, con cosas de otro nivel, no eran cosas de, de universidad. O sea,、sí. Estaba metiéndose con cosas militares. Después de la revolución de octubre sigue trabajando en la misma estación de radio, la, la que nombré Nikolayev,、eh, y luego se fu fue enviado a un laboratorio de radio militar en la ciudad de Moscú. Ahí se va de San Petersburgo. En 1919 entra a trabajar en el laboratorio del Instituto de Física y Tecnología de Moscú.、Sí. Mediante la intermediación del físico Abram Lov, que no lo nombré, pero es con quien arranca a estudiar él. Abram Lov, un referente de esa época de la física.、Eh, que no, no, no, no nos importa acá en Bunky. Creo que todos sabemos quién es Abram Lov.、No. En 1926、oh. se, se recibe ya en el Politécnico de Leningrado, le dan el título. Eh, y, sigue, y sigue trabajando, ¿no? O sea, sigue en esa. Previo a eso, él tiene una extraña secuencia en donde trabajando, y acá es donde vamos a, a meternos más en, en, en, en la columna y en su apellido y en su invento. Estaba trabajando ahí, terminen con una radio, moviendo unas, unas bujías, tenía que terminar de, de armar un transitor. Acá empiezan la, las versiones variadas, que por eso les dije que tuve que investigar mucho. Hay una versión que dice que él estaba trabajando sobre un sistema de alarma sinalámbrico. Ajá. No hay mucho sobre eso. Sí, lo que cuenta él, al menos lo escuché en el documental que después voy a nombrar, que、Opa. no está muy bueno, pero lo vemos a él y eso es muy chocante. Claro, sí,、eh, Lo que cuenta él es que estaba trabajando con radios, o sea, con una estructura de radio. Y en una suerte de accidente, por así decirlo, nota que acercando una de su mano a una de las antenas de esa radio,、sí. esta radio generaba, emitía un sonido. Ahí va. Por su bagaje musical, él de alguna manera se empieza a dar cuenta que no eran sonidos aleatorios, sino que ese sonido respetaba una escala y un movimiento de la cercanía a、Ay. la cual se tenía esa antena.、Claro. Esto, lo que estamos hablando ahora, es el famoso Teremin. O sea, el, terem. el inicio del Teremin es, por así decirlo, no un accidente porque no le pasó nada, no rompió nada, sino de estar arreglando algo y por una falla en el proceso de, de reparación o hasta una cuestión del proceso, una consecuencia de ese proceso,、sí. se genera esta frecuencia. Frecuencia que no vamos a detallar porque no sabemos de electricidad y no vamos a saberlo en media hora, pero sí vamos a hablar un poco. De la estructura base <risas> del Teremin, porque es raro de. Contarlo. Es raro de verlo ya de por sí y sí. de contarlo、eh, también es un poco Digamos, más raro. Digamos, no, no, no es como el instrumento más sensual del mundo. c o m o un bajo, una batería, una guitarra. Es como esa cosa de que. Exactamente. Entonces tenemos a, a Teremin que, luego de sus estudios musicales, pasa a sus estudios militares, posteriormente estudios electrotécnicos. Se recibe y durante ese recibimiento genera el Teremin. El Teremin. El clásico Teremin es una caja con dos antenas. O sea, es la manera más fácil、okay. de graficarla. Parece imposible que eso sea un instrumento. Sí. Es una caja con dos antenas. Una antena que es vertical, es decir, está clavada de alguna manera de arriba hacia abajo、uh -huh. en la parte superior de la caja. Y una antena horizontal que está clavada, por decirlo de alguna manera, en un costado de la caja. En un costado. Ok. Entonces, sería la estructura básica, básica. La antena derecha es la recta y vertical en general, el lado derecho. Con esta sirve,、eh, controlamos el tono y la frecuencia. Ajá. Tono y frecuencia. Me, me siento en clase de geometría decir, de la. la... Exactamente. No, es que hay del, algo, pero v i s i b l e Todo invisible.、Claro. Porque vos vas a generar el tono y la frecuencia cuanto más cerca y más lejos esté la mano de ella. Claro. ¿Entiendes? El tono a, a un nivel de escala.、Sí. Es decir, vos vas a ir recorriendo una escala musical en tanto y en cuanto tengas más lejos o más cerca la mano.、Eh, un movimiento de los dedos que no es solo más cerca o más lejos de las manos. Hay un movimiento. Vamos a ir、sí. hablando de esto. Sí, sí, sí. Hay cierto movimiento que se van a ir encontrando ciertas dificultades porque. No hay contacto, es un instrumento que no tiene contacto. Bueno,、claro. tenés contacto con el instrumento, es un, un instrumento que se toca sin ser tocado. Sí. Eso es lo, lo increíble. Y la antena izquierda es la horizontal, que tiene una cierta forma de bucle y sirve para controlar el nivel del volumen. Es decir, con la derecha le das tonalidades、claro. y con la izquierda subís y b a j a s el volumen.、Eh, originalmente. Eh, no tenía la izquierda, la, la antena izquierda, entonces no podía subir y bajar el volumen. Entonces era más constante el sonido. Era un poco más. <risa> re, hasta que se dio cuenta que era requema coco. Era un dijo, poco más perturbador, a... sí.、Eh, se lo llamaba más heterófono.、Sí. Heterófono, porque era tocar en el éter, viste también. Es una manera medio poética de llamarlo también al, al Teremin. o、eh, Entonces, eso sería el, el, el base. ¿Qué pasa? Él genera esto en 1920, donde no había ni c e r c o de n instrumento electrónico. Claro.、Eh, a duras penas había ideas de eh, generar eh, electricidad, o sea,、eh, la electricidad de un instrumento acústico, pero a duras penas. Claro. La, la, la amplificación La amplificación, pero a duras penas. El tipo, sin querer queriendo, pero, insisto, con sus fases musicales y tecnológicas, apropiándolo enseguida, crea el Teremin. Que es una. Justamente una revolución en el medio de lo que estaba dando también, que era la revolución rusa.、Ajá. En medio de esto, a la, a, a, la, a la URSS, a la Unión Soviética, le convenía de alguna manera, tomo mate y agua a la vez. Dale.、Eh, pum, pum, pum, pum, tirando, ¿cómo está la mujer? Le como convenía、loco? de alguna manera, p o g a n d o dos puntas como León t e r m i n Políticamente, ¿no? tener referencias de, de que la Unión Soviética. Generaba cosas, creaba cosas buenas,、sí. que, era un, que era un imperio. O sea, que、Está、la revolución como... logró también、eh, avances tecnológicos,、sí. o sea, más allá de. Siempre como la, la, la historia oficial que nos queda es que es siempre de la B, que, que, la, que la tecnología soviética era como la medio truchonga que se rompía toda. Bueno, más allá de eso, digamos, de, de, de toda la lógica antirrusa que fuimos mamando, seguramente por. Por tanto, consumo estadounidense. Sí, esta cuestión de que había mucha publicidad interna, ¿viste? De mostrar、Ajá. por todo el país el invento, bla, bla, bla. Y hay un encuentro con Lenin. O sea, Joseph Deremin le presenta a Lenin el instrumento、sí. y medio que le enseña a Lenin a tocarlo. O sea, en, en la historia de la humanidad hay una escena en la que Lenin está, <ríe> está tocando el t e r e m i n ahí y según Joseph、eh, dice que no tocaba bien. Pero que tocaba. Que tocaba.、Okay. Ah, podía decir que no tocaba bien porque capaz que te hacían concha. Sí, no. <risa> che, medio flojo, listo. Estaba, estaba ahí. Hasta, ahí terminó. Hasta acá llegó Teremin. ¿Qué pasa? Acá empezamos con la primer semillita conspiranoide. En un momento, la Unión Soviética le dice a Teremin: ¿Qué te parece si vas con tu instrumento a romperla a Estados Unidos? Claro. A lo que Teremin le dice: Sí, joya. Ahora,、Estoy. la primera semilla de duda que podemos poner acá es si Zeremin desde un principio no fue un poco espía. Ok. Es una de las versiones que Que circulan que, bueno. Que todo era espía, además, en esa época.、Eh, di, sí, o sea,、eh, no está confirmado, pero hay una, so, una sospecha de que podría. Porque también con la facilidad que vino Estados Unidos,、uh, digamos que lo, que lo dejaron de alguna manera ir,、claro. que no tuvo problemas, etc. é t e r a Entre comillas, porque después vamos a seguir viendo que algunos problemas tuvo. Ok. g r o s o s Ok.、Eh, llega a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos y. La rompe medio de una, o sea, Rockstar Total. Es, o sea, los pósteres e r a el ruso que viene con una máquina a tocar música invisible, o sea, era muy rara la movida, muy rara. Estamos hablando del 24-25, 1924-1925.、Sí. Eh, entre guerras, estamos. En, entre entre guerras, guerras. Entre guerras. Quería aportar ese dato.、Ah, ¿Cuándo no hay guerras? <risa> siempre está、eh... entre guerras, Estados Unidos. A todo esto,、eh, me pierdo un poco. Ceremín, ¿qué pasa? Él, de alguna manera, es el primer... Eh, instrumentista de Teremins, porque de alguna porque manera nadie, lo inventa、claro. y encima él podía tocar. Porque volvemos a esto: él tenía actitudes musicales para tocarlo. Porque tiene algo como de buscar el sonido, de ir escuchando el sonido. Me, me, me suena similar a lo que es、eh, tocar el violín, que no tenés trastes en, el, en, el, sí, en, en realidad, el mástil, sino que tenés que ir escuchando dónde está el sonido y dejar、sí. de moverte o de ir buscando. Lo, lo que empieza a pasar es que ahora vamos a escuchar un tema con, sí, con un Teremins. Claramente, es que pasa que a ese tema hay que llegar. A través de otra persona que todavía no nombramos.、Okay. Así que lo, lo, okay, vamos, okay. A, lo vamos a l l e g a r Cuando llega a Estados Unidos, él la rompe. Empieza a hacer como grupos de.、Eh, de, de alguna manera, llamarlos como orquestas de Teremin. Viste, como coros、sí. de Teremin. s Como grupos de Teremin. Hay que correr. Y él guía. v i t e vendía el Teremin. Los, los guía. El de, el de Rocklemore. Creo Rocklemore. S.、Eh, e Eh, Hablando con Jaime, creo que lo, él, él como que los guiaba, ¿viste?、Eh, y, y no mucho la pegaba. O sea, era como.、Eh, el tipo tenía que enseñar un instrumento que no existía. O sea, que aparecía de la nada, no existía,、claro. no, había de, no había manera de ejemplificar. Entonces, no había mucha gente que lo toque bien. Sí, no sí. había mucha gente. Hasta que conoce a Clara Rockmore. Ahí va. c s o Otra persona que no sé si hay un ejemplo. En la historia de la música, me pueden corregir de alguien que agarre un instrumento tan de cero casi y se haga ya directamente estrella con eso y、claro. lo domine a un nivel de que lo, le r e l a c i o n a s directamente. O sea, obviamente que a Joseph lo relacionamos con el Teremin porque lo inventó él, Sí. pero a, a Clara Rockmore es, o sea, o hubo una linealidad porque ella era una lituana、eh, que tenía. Formación clásica, algo parecido a j e r e m y、sí. Ya venía con formación clásica, entonces la ayuda.、Eh... Me suena a ese momento de. de en búsqueda de la felicidad de, de Will Smith cuando agarra el cubo r u i k y dice: No, claro, porque es. Si、eh, tenés un eje que parte, entonces hace tru, tru, tru, tru, y lo arregla como que entendió rápidamente cómo funcionaba y lo pudo. Lo pudo ejecutar. Totalmente, totalmente. Hubo como es, una. Ahora Clara para mí tiene la cara de Will Smith. Una ¿Viste? conexión muy directa, no. No porque Clara tiene una cara muy interesante.、Ah, e、bueno. n、eh, En su momento, bueno, una joven lituana.、Eh, Theremin la conoce algo así con 18, 19 años. Sí. Eh, ella eh, adquiere eh, con el violín mucho control de la entonación、eh, y, y tono absoluto. Entonces, eso le, le genera también una cuestión de oído y de movimientos manuales finos. Que Lo ayuda,、claro. eh, o sea, con un control extremadamente preciso y rápido de movimientos. O sea, el, el, Lo importante、eh, de, de este instrumento es que la velocidad tiene que ser de alguna manera también muy exacta, claro, muy precisa. Un milímetro ya es mucho. Es tan grossa ella que lleva、eh, en el documental. Hay algo de que medio que. c e r e m i n un poco la quería cortejar,、eh, pero no. En u n momento habla mal de él, sí, medio que le arrimó el bochín, pero, pero no, no llegó no llega, no llega a decir que fueron pareja, ni que tuvieron amorío, nada, sino que él parece que en un par de momentos se puso un poco jede. Incluso hay un gesto muy lindo en el documental que cumple años,、eh, Clara, y le hace c e r e m i n la llama, como para, para soplar la, la torta, de ello, y le hace como una base. Con una torta, en e l cual la va, cuando ella se acerca a la torta empieza a sonar la música como el t e r e m i n Se ve que hizo ahí como algo. Y cuando se acerca más todavía, empieza a girar la torta. s e le hizo como un invento de cumpleaños. Nah, estaba.、Eh, a la f r e n z o n d a Totalmente enamorado estaba.、Teremin". Todo frenzoneado. Ya lo veo, no le da ni pelota. Si quieren,、eh, ¿podemos escuchar、eh, cómo tocaba Clara? Así、ah, me dejo de hablar un ratito. A ver, a ver. Y escuchamos, no、es y escuchamos también el, el Theremin que va a sonar sobre el piano. tenemos a Clara tocando de una manera increíble.、Eh, ella, lo que le, una de las características que, que le permite modificar a. Voy, voy a hablar como puedo. <risa> una de las características que le permite modificar a Theremin. ¿Por qué? Porque Rock,、eh, Clara Rockmore. Termina cambiando el término. e h、ah, e c Ella, esto, por、falta. cómo lo tocaba,、Ajá. le logró encontrar cosas como el vibrato. Es decir,、claro. ella, Eso te iba a preguntar. uniendo、Cuéntame、el pulgar el con el índice, descubrió que se genera el vibrato. El vibrato es、eh, cuando、ah, Cuando es, se va, va, va, rebota de alguna claro, manera la nota, sí, sí, ¿no? Sí. Como que queda. Y ese sonidito, ese vibrato, va a servir después mucho para el cine. What? Para momentos ¿Cómo? oníricos,、Ajá. para el cine que empezaba a ser de ciencia ficción y aparecían robots、ah, boludo, que empezaban que、no、a ver、salidas. aliens uy, uy, uy, que, uy, uy, que empezaban、uy. a ver monstruos.、Eh, Eh, sonidos enrarecidos. Vamos, Clara. Exactamente.、Sí. Todos, no, no, no solo por Clara, sino el Theremin empieza a ser muy conocido por eso. Claro. El, el Theremin lo patenta. Theremin patenta el Theremin. Sí.、Eh, por, vía, vía RCA de alguna manera. En 1929. Y una idea principal que hay es que el Theremin iba a estar en todas las casas. Claro. Todos tenemos un Theremin como la c r i o l l a Porque a todo esto. Esta va casi、eh, miedo, empatado con la radio, o sea, o sea, nace con la radio. Entonces、claro. se generó como che, esto va a, va a estar en todas las cosas. Después lo que pasa es que. No no sucede eso. La gente se da cuenta que es. Cortala es con el Tere, mi nene. La gente se da cuenta que es difícil. Que es difícil sí, tocarlo. Sí, sí. Que no es para cualquiera. Que a veces. Se... Tenés que tener oído absoluto. Por f a v No absoluto, pero un oído de, de, de la hostia. De mínima、eh, no era práctico. Y, y, y, y no, no generó tanto boom. Como pareció en un principio. Porque、claro. en un principio literalmente、Aguante. era magia. Había algo ahí que, sí, que sí, no, sí. No, no, no se entendía. Bueno, Teremin、eh. sigue trabajando,、eh, siguió trabajando en nuestros instrumentos, se quedó unos 8 o 9 años en Nueva York. Siendo espía, sí, bueno, bueno, ahí, como dijimos, ahí es está, estaban esas dudas, sí, sí, sí.、Eh, y esas dudas se profundizan cuando en 1938 t e r e m í n estaba en pareja con una chica que vale aclararlo solamente por la época que era de color,、Ajá. él había tenido ciertas de color、eh, morena, básicamente, sí, ¿no? claro, Negra, color humano, solamente、sí. que era morocha,、eh, pero en ese momento había tenido problemas, por eso a nivel social, l l a m é m o s l o Sí. Eh, sumado a que él era ruso y vivía en Estados Unidos, y eso no estaba cayendo tan bien. Era como, che, <risa> tenemos al ruso este que está tocando la maquinita esa, pero no sabemos qué está haciendo acá. l a r o Bueno,、sí. en 1938, esta pareja de él、eh, cuenta que se lo llevan. Básicamente, entran una noche, no saben quién es,、oh. rompen todo a patadas, agarran a Teremin, loco, vamos, se lo llevan,、FDI. nadie sabía dónde. A todo esto,、eh, Teremin. De Estados Unidos se va y desaparece. Es decir,、eh, Clara Rockmore no sabe nunca más dónde está. Ella, obviamente, por、Estuve、una cuestión. Estuve pensando de... unos botones nuevos y no lo encontraba. No, y a todo esto estamos hablando de alguien que. Que era reconocido, él tenía su oficina、sí, sí, en Nueva sí, sí. York. No solo Clara Rock, Rockmore, que era ya reconocida como artista,、eh, grosa, socia de él,、eh, de, discípula de una manera, ¿no? Como toda esa cuestión. Sino que a él lo habían visitado Einstein, el director ruso. Sí, sí, sí. Einstein lo había visitado también.、Eh, f i r e s t e i n No, viste, o sea, digo, era reconocido. Sí, sí. sí. Pero en 1938, chau, j e r e m i s t o Bueno. Acá es donde no se, no se sabe muy bien qué es lo que pasa. Mi análisis es que se lo llevan a Rusia. Acá tenemos de nuevo las dos variables. No sabemos si va a, a hablar todo lo que vivió en esos ocho años.、Eh, la teoría principal, que voy a basarme en lo que dijo él, es que se lo llevaron a Rusia, más que nada para hacerlo trabajar en la KGB. Él, Lito, se lo llevan.、Eh, exactamente, en ese momento estaba Stalin.、Eh, hay una primera teoría que habían barajado sobre él: que lo habían llevado a un gulag, que eran una suerte de campos, llamémosle, de trabajo, de concentración,、eh, que a veces se usaban para castigos políticos.、Sí. Eh, viste, Y bueno, había como esa teoría. Él lo que termina reconociendo es que se lo llevan. A trabajar e la KGB, pero no libre. Es decir, estaba、Encadenado. preso y trabajando e la KGB. No, seguramente no le faltó nada, pero no estaba libre.、Eh, eso se corta en el 47, es decir, del 39 al 47,、eh, fuera de su libertad trabajando para la KGB. En el. Sigue trabajando, obviamente, porque también le pasa algo de que. Un, o sea, llegó a ser un maestro de electrónica, no solo por el Teremin, tuvo otros inventos de, parecidos a, a a nivel de instrumentos.、Claro. Y otro que vamos a hablar de ahora, eh, eh, lo voy a dejar para el final porque es, es, es el espionaje, ya es la bomba para mí de Teremin, lo que dejó es como su gran bomba.、Eh, pero le pasa algo que es su oficio, entonces él siguió trabajando de eso 20 años más, o sea, hasta el 66, sigue en esa.、Eh, sobre todo porque estaban.、Eh, Mejorando ya lo que era el servicio de inteligencia de Stalin de su momento. Claro.、Eh, estaba estaba claro. profundizando. En. 1993, o sea, en los años 70 y 80, por suerte. En los 90 también, pero fallece en el 93, no tuvo、claro. muchos 90.、No, no, no. En los 70 y los 80, reconecta a todo esto. c l a v e Rockmore va, viaja a Rusia. Después de 7 años de que、Super、no sabían、estrés. nada de Zeremin. Va a Rusia como una estrella y se cruzan con un científico. Y no sabe bien por qué le pregunta: ¿Sabes algo de Teremin? Después de siete años. ¿Qué para, para ellos? No, no, para ellos estaba muerto.、Ah, Todo esto en、una. Rusia. Y el científico le dice: Ah, sí, ayer a l m o r c é con él. Ah. Y bueno, y ahí es cuando ellos tienen un encuentro、eh, con Teremin. En, con una libertad condicionada. Sí, sí, sí.、Eh, tiene un encuentro, lo cuentan en, en el documental que vamos a citar al final. Tiene un encuentro en las vías del subte para que no l o s escuchen.、Oh. Como en los túneles del subte. No, no, una, una historia que no, no puedo entender como no tiene una biopic. No puedo entender.、Eh, bueno, como le dije, 70 y 80, él por suerte reconecta con la música, se encuentra con otros músicos. i n c l u s i v e、eh, terminan de. De forjar todo lo que va a ser justamente la música electrónica de los 80. Sí, sí, sí. O sea, gracias de alguna manera indirecta a Zeremin. Pero, pero, pero, él fallece en 1993, muere en Moscú, anciano,、Tranqui. por suerte ya libre y, y tocando sí, música. Sí, sí. Digamos, su muerte de alguna manera es tranquila para la vida que vivió.、Eh, para la vida que vivió. Pero, datito de color y para el último minuto, él inventa algo que se llama el endovibrador. En 1943、wow. desarrolla para la inteligencia soviética el endovibrador, un dispositivo de escucha que no requiere de alimentación ni de transmisor. Es decir, no se alimenta de nada para funcionar.、Eh, funcionar. Se utiliza por primera vez para espiar en la embajada de Estados Unidos. Claro, e r a respira, listo, ya está. <ríe> si había dudas. La embajada de Moscú desde 19 1945 hasta 1952. s o n、sí. Todos esos, años que, años. todos esos años que pudieron、eh, escuchar directamente. Los, los analistas científicos, no, los occidentales, no podían entender cómo funcionaba hasta que un trabajo de, de 18 meses, un británico logró re recrear el aparato. Por esa incomprensión lo, lo denominaron la cosa. De una. Como la cosa de t e r e m i n s a b e s cómo llega la cosa? Cómo llega. Es increíble. Hay una suerte de niños rusos que tengo que encontrar acá en el nombre. Se llama Pioneros.、Eh, ¿Qué pasa? El 4 de agosto de 1945, el embajador de Estados Unidos abre el Harriman, visita el, el campamento de pioneros que son como Boy Scout, pero rusos. Sí, como los p e q u e ñ o s Va el embajador, va a conocer a los pioneros, a los niños rusos, y lo s s e q u i a n un objeto con una talla de madera exótica en forma del escudo de Estados Unidos. ¡Ah! Un, un lindo caballo de Troya pasa. Los controles de Estados Unidos llega el embajador de, de, de, de Estados Unidos en Rusia. Llega y, y la、Quedan. placa esta de madera la pone en la casa rosada.、Toma. no en la blanca. En la, casa, en la blanca. casa blanca. Y durante hasta 1952. Los espías de la KGB pudieron escuchar. Cuando se dieron cuenta, no solo se dieron cuenta que eso funcionaba sino, O sea, la KGB lo que hacía era, a través de ese endovibrador, escuchaba desde una van, desde un piso afuera, cómo hablaban. Iban transcribiendo d o Y no solo eso, sino que descubren que el micrófono, de alguna manera, estaba en el pico del águila del escudo de Estados Unidos. Hermoso. Ahí tenemos entonces una historia que es increíble. Está la, el documental. En 1994 hicieron、eh, Theremin An, Electro An Electronic Odyssey. La Odyssey e l e c t r ó n i c a Está bueno, cronológicamente es un quilombo, porque pasa esto que digo: que、claro. en un lugar, o sea, acá en el documental hay un poco más de data dura porque habla él,、sí. pero ¿cuánto le podemos creer a alguien que fue agente de la KGB? Primero,、claro. y segundo, que ya es una persona grande, todos los que hablan en general son gente grande, digamos, hay como una, y también una bifurcación cronológica grande、claro. en lo que van contando, pero sí que es una, es una historia que realmente no entiendo cómo uno tiene por lo menos una película una más buena, o dos películas más. Una biopic. O una serie, algo, porque es increíble. Impresionante. La verdad que yo me quedo esperando la biopic. Bueno, tuvimos la historia de Leon Teremin. Eh. l e o n ¿no? Joseph. ¿Quieres que lea los nombres rusos o no? Ah, mentira. León Termin. e Y películas de imitadores en este Bunker Express. Así que, bueno, Franquito, nos vemos la semana próxima. Nos vemos el martes que viene. Te veo bien. Sí. Y nos vemos el martes que viene. Adiós, adiós a todos. Adiós. La Jauría se reúne nuevamente. Vuelve Jauría Mutante. Ferias, muestras, talleres, paneles, perfos, intervenciones, recicallejero, fiesta, Glenda y mucho más. ¿Te lo, ¿Lo pensás perder? perder? Info, Info de preguntas en el Instagram del Arte de t a q u e La certeza de una piedra en el aire.